La zona, la zona se mueve contigo Zona 69 La música se mueve Ya sabes que puedes descargarte los programas En eh, este mismo player Donde nos escuchas online A través de internet Zona69.net Un poquito más abajo en el centro Tienes dos pelotitas que ponen descarga Y ahí te puedes bajar lo que estás escuchando Si, sí, sí. También entre www.lamusicasemove.net en nuestro blog Y también ahora desde tu móvil entrando en m.evoxcondosos.com M.evox.com Buscas Toma69 y te descargas los programas Por supuesto De Raúl Fernández Hay que pedirle más más más a la vida No nos esperan temas como este Ahora, ahora, no. el tema más fuerte. Powerplay, powerplay. Oye, ese Es nuestro Powerplay, lo nuevo de Britney Spears, Against Me Así suena muy potente ¿eh? Nos gusta mucho, nos gusta la verdad es que, es que nos ha sorprendido para bien ¿eh? Para bien Britney Spears con este tema tan potentísimo Así suena esto en zona 69 Nos vamos directos a las redes sociales Y habíamos prometido un vistazo al grupo de Facebook ¿Sí? Vale, pues nos vamos ahí Estoy yo por aquí en Facebook, ya metiendo mi clave, vale, y tenemos a Santi Vilariño, dice, me encanta vuestra música, a seguir así, gracias, gracias, gracias, amigo, eh, tenemos más de 700 personas en Facebook, así que invita a tus amigos y hazte de Facebook, de nuestro Facebook, y nos comentas y, y miras todo lo que, eh, lo que publicamos en el Facebook, publicamos vídeos, publicamos muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Nos vamos directos a nuestra página Intuity. Voy a ver si hay, si hay algo entre tanta publicidad que me moréis. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Eh, por ejemplo, eh, dice Yasser, dice por fin, qué suerte eh, por encontrarnos en mejor podcast, seguir así. Saludos desde Castellón por, eh, para la mejor música. Gracias, desde Castellón. Un abrazo. Malagueña, dice Temazo. Muy buena música, Raúl. Gracias, gracias, amiga. Más comentarios que hay por aquí en Twenty, por ejemplo, eh, vamos a ver, sois unos cracks, dice Yaser otra vez Y Renato dice, Raúl, acabo de engancharme a Zona 6.9 y mola mucho seguir así Bueno, y en mi perfil de Twenty también, dicen María y Dani, que les mola mucho el programa Y por ejemplo, Miguel García dice, pone una canción como llamado de Emergencia de Tonomar No, no sé Tonomar, es de Daddy Yankee. de Daddy Yanke, eh Llamado de emergencia, te la pongo en un rato Se la quiero dedicar, dice a Jenny Marcos Casas Vale, venga fiera eh, Si lo haces te ayudo con la puli eh, Del programa, me hace publicidad el tío Muy bien, muy bien, gracias, gracias Enseguida te la pongo, ok eh, Nos vamos a ese evento eh, en Twenty Que hemos publicado sobre eh, La eh, gafada de Bisbal El comentario Eh En mal digamos Ese comentario que hizo sobre las pirámides Que nunca las había visto tan desiertas Y que ojalá se acabara eh, pronto La revuelta, ¿ok? Eh, hablamos sobre, eh, pues eso Sobre comentarios desafortunados Nos dice Laura Armas Dice, cuando hablas con una persona no te contesta Y piensas que no te ha escuchado Y te dice, anda, cállate ya Son cosas que pasan Muy bien, dice Dani Dice, eh, cuando le pregunté a un amigo eh, Por su abuelo que se había muerto ya hola hola. Bueno ¡Qué mala suerte! Eso es de tierra en total, eh Natalia dice No me ha gustado eh, cómo se la ha tomado Qué poco sentido el humor <risa> Típica frase Y eh, yo he hablado cuando no debía Solo romper con alguna frase Fuera de lugar los silencios incómodos Muy bien Dice Vicente, dice, la verdad es que las frases desafortunadas las tengo en cantidades ingentes porque soy incapaz de mantener la boquita cerrada. Y Jesús dice, pues tengo muchas, Raúl, además hay que tener que decirlo porque si no explotas a mi mogollón de veces me pasa. 69 69. Comentarios, eso, comentarios desafortunados cuando has dicho algo fuera de lugar o te han mirado mal por decir algo. Nos quedamos ahora con este Saxo Beat, Alexandra Stant, y te lo voy a mezclar muy bien con un tema de Chris Willis que te gusta mucho. There, put your hands up El remix de Lawrence Wolf Así suena esto muy mezcladito junto al Mr. Saxobe de Alexandra Stan Se so, remix de Union Stanislav Sig Su so, de remix que hemos pinchado antes también muy mezcladito con este tema de Chris Willis aquí en la zona Estamos yo por aquí leyendo la noticia de que el nuevo vídeo de, de Rihanna, que se llama SM, solo se va a poder ver en YouTube si eres mayor de 18 años, ¿ok? Lo han puesto así. Dicen que es muy caliente. Bueno, sí, la verdad es que tiene latiguitos, tiene, tiene todo, ¿eh? Salud a tiene... Bueno...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 ¿Qué pasa si me vuelvo loca y ahora me voy a and go back. 6-9 Bueno esta semana en nuestro blog en tres publicamos el vídeo de Lara Al sur de la razón en Su tercer vídeo desde no Duendes, Adas y Rock and Run Y en este vídeo se desnuda integralmente Sí, integralmente En este caso nos quedamos con Caso que Perdido, el segundo sencillo del disco Que nos gusta un poquitito más porque es un poco más cañero Ahora nos quedamos con este tema de Ricky Martin, se llama más y está incluido en su nuevo álbum. and his electric guitar por las noches era DJ se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar 69. Zonas, es que Hay que tener muy en cuenta a esa gente que nos escucha desde su mesa de estudio ahora mismo porque estáis preparando esos exámenes de febrero que ya están ahí encima que lo sé yo. Muy bien, mucho ánimo, mucha fuerza para vosotros y siempre en compañía de Zona 6.9. Así que os quiero dedicar a todos vosotros que estáis ahí chapando con los libros. Quiero dedicaros un temazo que he descubierto esta semana Es un mashup de nuestro amigo Danny Vega Que ya estuvo por aquí pinchando en Zona 6-9 Este No Back War Is On Dance Este eh, mashup, como te digo, mezcla de DBN vs Bats vs Stromae Quiero que lo escuches, que lo bailes Y sobre todo que lo disfrutes Aquí en la Zona 6-9 Raúl Fernández La Zona 6-9 Un placer estar contigo aquí pinchándote música Como este tema de Chris Brown Yeah, 3X La semana que viene Mucho más aquí en Zona69.net Tienes más info en www.lamusicasemove.net Saludos de Raúl Fernández Nos vamos con Ina y Juan Magán Ser felices, pasadlo bien y ya sabéis que podéis descargar esto para escucharlo cuando queráis en vuestro MP3, desde la musicasmove.net o desde esta misma página, desde zona 69net Ser felices, adiós. contigo? Zona 69. Zona 69 La música se mueve, ¿La se la se mueve? Música se mueve. producido por Raúl ¿La Fernández ww.lamúsicas mueve punto <tose>